Alhamdulillahi vivía el profeta Un día Omar fue de visita a casa del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que la paz y las bendiciones de Allah sean con él que vivía en una pequeña casa que estaba junto a la mezquita. Esta casa se encuentra hoy dentro de la hermosa mezquita del profeta en Medina, pero en aquel tiempo los muros eran de barro y piedras, el techo era de ramas de palmera y el suelo de arena. Las puertas daban al patio y a la sala de oración. Umar llegó a la puerta y pidió permiso para entrar. «¿Puede entrar Umar ibn al-Hatab, oh mensajero de Allah?» dijo Umar sí, entra Umar respondió el profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él Umar entró en la habitación donde el profeta estaba descansando antes de nada le saludó assalamu alaikum que la paz sea contigo el profeta respondió wa alaikum assalam y que la paz sea contigo también Umar se sentó en el suelo y empezó a observar la habitación por primera vez ...no había cama en la habitación... ...el profeta estaba echado en una estera... ...parte de su cuerpo estaba en el suelo... ...y la otra parte en la estera... ...la estera... ...era gruesa y el suelo duro... ...en su cuerpo podían verse las marcas que dejaba la esterilla... ...vestía una túnica de tela gruesa y vasta... ...tenía una almohada llena de picos... ...y rellena de hojas de palmera... ...nada más había en la habitación... ...ni armario ni nada delicioso de comer ni cómodos colchones en su lugar en una esquina había algunas hojas de acebo y un montoncito de cebada sobre el que colgaba una piel sin curtir Umar apenas podía contener las lágrimas en sus ojos cuando Muhammad Shal-Lan-Lahu alihi wa sallam vio llorar a Umar le preguntó ¿qué ocurre? ¿por qué lloras Umar? había amargura en la voz de Umar al contestar ¿Y por qué no he de llorar? Estoy viendo tu lecho y las marcas de la estera en tu espalda. Veo tus cosas que son poco más que nada, y sin embargo eres el profeta de Dios y su enviado escogido. Los emperadores de Bizancio y de Persia viven entre comodidades y lujo. Se sientan en tronos de oro, y sus lechos y ropas están hechos de las más finas sedas. Omar hizo con su brazo un gesto demostrativo. Y esto es todo lo que tienes, este es tu tesoro. El mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, sonrió y miró con afecto y amabilidad a Omar. No te hace feliz, Umar, el que vayamos a recibir nuestras riquezas, tesoros y comodidades en la vida eterna. Los reyes de este mundo han recibido toda su parte aquí, y aun esta parte no les va a servir de nada, tan pronto como abandonen este mundo nuestra parte vendrá después pero una vez que la recibamos será nuestra para siempre Omar entendió entonces que el gobierno que el profeta iba a crear no era un gobierno de reyes y emperadores sino el gobierno de los servidores de Dios que no viven para este mundo con sus recompensas y comodidades pasajeras sino para las recompensas y regalos eternos que se encontrarán en la otra vida. Mohammed, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nació en la península arábiga, un mundo árido e impenetrable que durante muchos siglos permaneció sumido en el misterio. Los beduinos la conocían como la isla de los nómadas, fijándose en las características de los pueblos más que en la configuración geográfica. En el siglo VI después de Cristo ya se habían establecido en aquel inmenso cielo de arena el protectorado de Yemen que poseía una civilización urbana y agrícola bastante adelantada y varios protectorados bizantinos también existían algunas confederaciones viduinas muy inestables ya que siempre se hallaban enfrentadas aunque tuviesen en común la lengua, el sentimiento de su raza y el culto hacia el santuario panarábigo de la Meca hemos de tener muy en cuenta estos tres elementos claves la lengua el sentimiento de la raza y el culto centrado en la Meca. Unas fuerzas poderosas que sostenían a unas gentes demasiado individualistas, obsesionadas por el comercio y adoradores de infinidad de divinidades. Esta es la vida de Muhammad, el mensajero de Allah.